viernes, entonces, porque esta semana como todo tiene un final, esta semana también empieza a terminar y ahora, bueno, ahora nos hacemos eco de algunas actividades que están prontas a ocurrir, justamente hoy, a las 7 de la tarde va a haber un encuentro una charla-debate y queremos saber justamente sobre qué es esta charla-debate que se organiza la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y que va a tener lugar lugar en el Consejo Superior, en el Salón del Consejo Superior este, de la Universidad Nacional de La Pampa. Para eso y para saber de qué se trata esta charla debate es que estamos en contacto con Analia Ausía. Digo bien, Analía. buenos días. Sí, buenos días, Analia Ausía, efectivamente. Bueno, gracias por el contacto. Eh, comentamos un poquito, esta actividad está organizada, como vos bien decías, por la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad y el Instituto de, de Estudios de la Mujer, también de, de la Facultad de Ciencias Humanas, y eh, en conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, eh, se están organizando diferentes actividades, y fui invitada para participar de la charla de debate que, que va a haber esta tarde a las 19 horas, para comentar un poquito cuáles fueron algunos de los avances, algunas de, de las conquistas de derechos por parte de los movimientos de mujeres eh, a nivel nacional e internacional. Trabajar un poquito eh, y poder visibilizar eh, esta lucha histórica y que en realidad este, este 8 de marzo, eh, todo, como todo 8 de marzo, viene a significar y a representar esa, esa lucha, esa conquista de derechos humanos. Sí, Analia, me había quedado yo fuera del sí. aire por un momento, para, aprovechando para carraspear, este, y queríamos saber, bueno, ¿cuál es, eh, qué, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos en esta charla eh, acerca de estos estándares internacionales, eh, sobre la, la aplicación, justamente, y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres? Digo como novedades, porque por ahí uno viene escuchando o ha leído un poco según el interés de cada uno, acerca del reclamo de un importante sector de la, de la sociedad femenina de la Argentina, para que nos pongamos al día. ¿Qué hay en, en el mundo, digamos, o cuáles son los estándares a los que podríamos llegar a aspirar, a los que aspira la mujer argentina hoy, la mujer que está pensando en su libertad, en su cuerpo, y en sus derechos y en ejercerlos? Bueno, estos estándares eh, se refieren a um, la condición jurídica del sujeto de derecho. Es, es, esa, es esa meta última a la que eh, aspiramos eh, los movimientos mujeres o los, desde, los, desde la academia los estudios promueven precisamente alcanzar ese estatus pleno de, de derechos. Tiene que ver en principio con, con conquistar eh, un, eh, los derechos en un plano de igualdad tal como ya son reconocidos para los varones, por un lado y por otro lado conquistar nuevos derechos eh, entonces esta, eh, esta lucha eh, esta incidencia y, y la organización en función de esto eh, refiere a varios estándares, uno tiene que ver con eh, una vida libre de violencia vida libre de discriminación con Que las situaciones de violencia sean juzgadas con debida diligencia por los tribunales nacionales, eh, con, que sean visibilizadas las diferentes formas de violencia y que se desarrollen políticas públicas en función de prevenir y de sancionar las diferentes formas de violencia. Muy bien. Sí, Lía, sabemos que sos coordinadora del programa de género y sexualidad eh, de la Secretaría de Extensión en la Universidad Nacional de Rosario. Exactamente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el, el, este, el, esta inserción, este reclamo, esta necesidad que tiene la mujer de hacerse de estos nuevos derechos? Eh, un, a, ¿Cómo lo ves, digo, relacionado a la, al nivel educativo y al nivel educativo específicamente sobre la cuestión sexual en la Argentina? Bueno, eh, en, el, en el campo de la educación eh, podemos decir, por ejemplo, hablar de una, de una segregación horizontal y también podemos hablar de una segregación horizontal. Eh, en general, eh, en los estudios de nivel primario y secundario, eh, una de las fundamentales, eh, fundamentales causas de deserción de las mujeres tiene que ver con los embarazos adolescentes. Eh, también <coughs> podemos pensar en, en una segregación horizontal respecto que, por ejemplo, hay una matrícula extendida de mujeres en las universidades, pero sin embargo los cargos eh, de dirección y los lugares de, de poder están ocupados mayoritariamente por varones. Entonces en el plano o en el campo, en el área educativa, se ven diferentes formas de exclusión y diferentes formas de, de discriminación y, de, y de, de, de, de avance de las mujeres en un plano de igualdad, en los lugares de poder y de decisión y también de la posibilidad, como decía antes, de la segregación horizontal de poder eh, avanzar y terminar los estudios secundarios para las jóvenes, e incluso también si analizamos otras variables que se entrecruzan, en los sectores más empobrecidos, en general, cuando en una familia hay niños y niñas, se prioriza que sean los varones los que puedan acceder a los estudios y las niñas eh, quedan encargadas, quedan en casa, encargadas del de, eh, cuidado de hermanitos o hermanitas menores, entonces también hay un índice de, de precarización en cuanto a la educación formal y del alfabetismo mayor respecto de las mujeres. Cosa que también va a dificultar en el futuro la llegada de la mujer al mundo laboral, ¿no? Eh... Bueno, la mujer está en el mundo laboral y de hecho una de una de las eh, de los planteos y de los desafíos que tenemos todavía por delante, es que el trabajo doméstico sea reconocido como trabajo y que además sea repartido de manera igualitaria, tal como lo plantean las convenciones de derechos humanos. Entonces, hay un, una, un, un espacio laboral de las mujeres que no es reconocido como tal, que es todo el trabajo doméstico, eso por un lado, y lo que, lo que comúnmente llamamos como espacio laboral o mercado de trabajo, las mujeres... Estamos en ese espacio de trabajo, lo que pasa es que eh, se cobra menos por igual trabajo en relación con los varones y también, como, de, como decíamos antes, eh, estamos ocupando espacios de, en todos los espacios gubernamentales, en los espacios privados, en el mercado de trabajo, pero sin embargo los lugares de mayor incidencia, de mayor poder en cuanto a la toma de decisiones y los... los los cargos de mejor remuneración están ocupados en general por varones. Claro, claro. Bueno, eh, no quería dejar de mencionar o de preguntarte, de consultarte, Analia, acerca de la incidencia que tendría si eh, la educación sexual integral eh, se formalizara y fuera completa en la Argentina, eh, si colaboraría, quiero saber, si pensás que ayudaría a que la población, a que todos estuviéramos a la altura de las circunstancias y tuviéramos conciencia de los derechos de la mujer. ¿colaboraría, tendría un impacto en esto? Digo, no solo para la aceptación, sino también para el conocimiento Sí, es importante y muy interesante la pregunta es importante comenzar diciendo que la, la ley, que la educación sexual integral está eh, planteada en una ley y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio es decir, que cuando las instituciones y lo, los, el Estado en sus diferentes niveles no desarrolla políticas para cumplimentar esta ley, está incurriendo en una responsabilidad. Nacional, porque está infringiendo la propia ley que el propio Estado está dictando, y también internacional, porque hay recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas respecto de, la, de que la, la, el cumplimiento de, de, de, de esta ley y la implementación de políticas de educación sexual integral no son eh, discrecionales, son obligatorias. Entonces, para empezar, esto no es una cuestión de debate, sino que es una cuestión que hay que respetar porque el Estado está dictando y ha dictado esas leyes. Hay leyes nacionales, una ley nacional y hay leyes provinciales de educación sexual integral. Eso por un lado. Y por otro lado, el objetivo y el espíritu de toda esta legislación que tiene que ver con educar de manera integral y con perspectiva de género respecto de la sexualidad, este, que es mucho más amplia que los genitales. Eh, tiene que ver con cuidar la salud, tiene que ver con ah, generar espacios de accesibilidad, este, no solamente del derecho a la educación y a la salud, sino en general otros derechos que son muy importantes, como es el derecho a la autonomía, el derecho a poder este, elegir si no tenemos información, si, no somos, si las personas no estamos educadas, si no conocemos eh, cuáles son eh, las posibilidades que tenemos, no podemos elegir. Entonces, si la educación sexual integral involucra muchos derechos, no solamente, insisto, la educación, propiamente dicha no solamente la sexualidad y la salud, sino que es un marco de derechos muy amplio como es la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, la posibilidad de eh, tener una vida digna eh, y, y, una, y unas relaciones de igualdad éticas y, y adultas y maduras cuando me relaciono con amorosa o afectivamente. Entonces... Eh, esto es un tema que la sociedad argentina tiene que debatir seriamente y adultamente y no pueden estar atravesadas estas discusiones y estos debates y, y, y, la, y el cumplimiento de, de leyes que son obligatorias como son las leyes eh, por cuestiones de convicciones personales que pueden ser de índole ética o de índole religiosa Esa, esas convicciones las la pueden vivir y tienen el derecho a vivirla en el plano de su intimidad y, y de su vida privada, pero no pueden hacer de eso una política de Estado. Perfecto, perfecto. Y tiene mucho que ver entonces con la plenitud, con la vida en plenitud de nuestras congéneres. Analía, ¿a quién está dirigido este encuentro, esta charla-debate que va a ser hoy a las 7 de la tarde? A la comunidad en general. Está dirigido a, a toda la comunidad. Este, más allá de que se realice en, en un espacio universitario eh, tiene que ver precisamente con una acción de extensión eh, y entonces es involucrar a la, a la sociedad en su conjunto y es lo que está pudiendo una de las cosas que está pudiendo brindar hoy la, la universidad de la pampa es este, acercar eh, una información y la divulgación de, de los derechos de las mujeres y lo que ha sido una buena parte de la, de la lucha histórica Este, a la comunidad para empoderar y también para poder eh, visibilizar precisamente esta, esta conquista y este trabajo que vienen haciendo de hace siglos las mujeres. Muy bien, muy bien. Definitivamente es algo saludable Analia y justamente lo saludamos desde Radio Kermés y te felicitamos este aporte que vas a hacer. También va a estar, se va a poder ver por videoconferencia en General Pico y bueno, esperamos que esté la respuesta del público a la altura de la circunstancia. Muchísimas gracias y tenés el micrófono de Radio Kermés para redondear el mensaje o agregar lo que quieras. Bueno, este, gracias Juan Pablo, para decir solamente un poco reforzar esta idea de que el 8 de marzo es este, un hecho, marca un, un hito histórico importante eh, respecto de, de, de mostrar eh, y poner eh, sobre la mesa y poner eh, de cara a la sociedad la, la lucha permanente de las mujeres y cómo esta lucha eh, ha dado sus, sus frutos en cuanto a la conquista de derechos en el plano formal, pero también la conquista de, de, de políticas públicas que puedan garantizar efectivamente estos derechos. Eso es lo que representa el 8 de marzo. Muy bien, muy bien, perfecto. Gracias, Juan Pablo, por el contacto. Gracias, Analía ¿Eh? y que tengas buen resto del día y que sea excelente la jornada por la bueno, tarde. Bueno, esperamos a toda la comunidad de La Pampa de Santa Rosa eh, en la charla de hoy. Muchas gracias. Ahí está, gracias a vos. Ahí estábamos escuchando y hablando con Ana.